Está lindo, pero Podemos a estar... decir que arrancó el otoño finalmente Arrancó el otoño Muchas mucha cosas pasaron desde que hablamos la semana pasada, ¿no? Desde que yo le, ustedes están acá en el programa, yo le por teléfono Bueno, pasaron como 7 días, lo cual es un montón sí, de me tiempo pasa. Sí, pero sí. fue una semana complicada, sí. ¿no? tuvimos el temporal, todo lo que sí. pasó en La Plata Y hoy arranca también con, con, con mucho luto, ¿no? Con mucho luto, sí, mucha... Claro, es, no es, ah, luto hay, digamos, uno puede estar luto, luto hay, contento, verdad. no contento, pues, puede tener sus opiniones, pero como habrán escuchado, se murió Margaret Thatcher. Se murió Margaret Thatcher, personaje... de Resumido, para la historia res... argentina? Sí, sí, sí, sí, absolutamente. La persona eh, símbolo de la política de los 70 y los 80 a nivel global, con su sociedad con Reagan en todo el mundo, y qué sé yo, y después, bueno tristemente recordada acá con la por la guerra de las Malvinas sí. y y sobre todo por que, por ponerle por el crimen de guerra que fue el hundimiento del del, del Belgrano ¿no? sí. eh, después bueno, se murió Sal es se murió Salita Montiel se murió Salita Montiel que vos no sabes quién es no bueno no importa Vamos, nos podrías ilustrar La cantante española ¿Podrías ¿No? entonar al aire podría pero no perfecto no no la verdad no lo voy a hacer y también se muere el Windows Live Messenger Y sí, lo vamos a poner en la misma línea. Sí. Lo vamos a poner en la misma línea que exacto, Thatcher. Exacto. Mirá el peinado ochentoso de Thatcher ahí en la televisión. Sí, hay, un, hay un laburo ahí, ¿eh? ¿Viste? Tuvo la. O sea, la un, es una nube, ¿no? Lo que tiene en la casa. Un nomás, batido ¿sí? loco. Sí, bueno, eh, Twitter explota con Thatcher. De, de sí. comentarios de todo tipo, de, de todo calibre, desde que fue una, una gran mujer del, de, del primer ministro Cameron de, de Inglaterra hasta Ajá. insultos variados de sí. todo calibre de todos lugares del mundo. Eso sí. yo. Entren a Twitter y vean. Bueno, hablamos de, hablamos de lo que pasó la semana pasada en La Plata. Tremendo. En sí. Capital también. Tremendo. Ya lo, lo habrán visto, vieron en todos lados. Poco para decir. Solidarizarnos con las víctimas y seguir ayudando. Y como siempre, eh, tanto Twitter como Facebook han demostrado el poder que tienen para un montón de cosas, incluyendo no solamente la alerta de cosas que estaban pasando en esos días, eh, que por ahí no solamente los medios, sino también los mismos organismos del estado no tenían manera de, de de conocerse con esa rapidez tendrían que tener igual ¿no? Como también eh, todos los todo lo que fue la organización de las donaciones y demás eh, también muchísimo se se generó se manifestó se organizó se coordinó a través de las redes sociales bueno la ayuda sigue hay no. que oh, estaba escuchando hoy a la mañana La ayuda siempre es... Eh, las donaciones Bienvenido. siempre son bienvenidas de todo tipo. Ahora parece, parecería que hay que orientarlas un poco más a alimentos. Quizá, escuchaba, hay ¿eh? que chequearlo en cada uno de los lugares donde, donde se nuclean las, eh, las donaciones, pero bueno, como que había algunas cosas que tienen que ver con la, la, la vuelta a casa de algunas, de algunas de las personas que sufrieron la inundación y tienen que ver con alimentos, con la limpieza, con productos de limpieza. Eh, una buena opción es Fundación Sí, Está acá a la vuelta, digo, los vecinos del barrio de Palermo, está acá en Carranza, al 1900, muy cerquita de la radio, pueden ir, están canalizando eh, ahí Manuel Lozano, que viene con una larga actividad, que, que, que había trabajado también en, eh, con, con Juan Carlos en su momento, ahora tiene una fundación por, por su lado, están, están canalizando, por lo menos por lo que está ahora por, por el barrio, mucha, mucha acción solidaria. Eh, nada Que mil 1900 Y ahí tienen opciones También se puede donar por grupón Hay un acuerdo por grupón Que con dos vales de 20 pesos eh, Donas un, eh, una especie de bolsón Con alimentos y demás Así que se puede hacer La mayoría de las fundaciones También tienen eh, la posibilidad De donar dinero en efectivo Así que si por algún motivo No pudiste ir, por ejemplo A los recitales que se hicieron ayer En Avellaneda O acá en El Planetario Donde tocaron músicos Como divididos, Leo con Avellaneda, etcétera, etcétera, podés, eh, podés hacer una donación por medio de, de internet, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, eh, arrancamos con este Control Z. ¿Qué es mm. Control Z? ¿Un programa de de qué? Es eh, un programa de tecnología, mayoritariamente, pero también de algunas otras cosas que vamos incorporando, algunas cuestiones que tienen que ver con los negocios, con la. ¿Cómo le voy a decir? La relación entre las empresas y el. Y el mundo de los rodea. Exactamente, hoy tenemos visita internacional, vamos a hablar de consumo colaborativo en un ratito, una tendencia que está creciendo en todo el mundo, que, que propone una nueva forma de intercambio de cosas, de bienes y de servicios. Vamos a, a, a charlar largo y tendido hoy de consumo, de, de, la, de la economía colaborativa, así se dice. Bueno, arrancamos Vos dijiste que se había muerto el, el, el Messenger, ¿es verdad? ¿Murió? ¿No voy a usar más el Messenger? No, lo que vas a tener que empezar a usar ahora es a, es a Skype Skype, lo, como dijo mi mamá ayer ¿Qué por... no pasa? Que tengo que usar Skype en lugar de oso Sí, está muy bien Está, está bien uno le dice El Messenger, el Messenger El right. Skype, es el, sí. aparte es Skype Sí, sí eh, Y básicamente lo que, lo que sucede es que Microsoft decidió unificar el Windows Live Messenger con el Skype Básicamente porque el Skype iba para arriba y el Windows Live Messenger iba para abajo. Exactamente. Eh, y entonces dijeron, bueno, lo juntamos en uno, ¿cuál de los dos es el que nos parece más power? El Skype. Listo, vamos con el Skype. Y aparte pusieron un billete para comprarlo, digamos, ¿qué vas a hacer? Eh, le quieren, le quieren, quieren aprovechar la inversión. Pero Messenger ¿En? también tiene tenía su, su marketing. Y su, tenía su marketing. Tenía nombre. Y de hecho, técnicamente, vos con Messenger también podías hacer videollamadas de la misma manera que con Skype, usando la misma tecnología, pero... Skype esto tenía como marca era un poco más eh, más positiva digamos bueno vos ahora abrís eh, Messenger y qué te dice te dice Pásate Skype pasate Skype Skype si entras a Skype usás la misma cuenta de usuario y te aparecen los contactos no tenés no que hacer nada quiero decir no no hay no que tenés, hacer no hay que no registrar nada, nada, no, ponés tu usuario y contraseña de Messenger te toma los contactos te toma todo si tenés una cuenta de Messenger y tenés una cuenta de Skype podés elegir unificarlas Y entonces con el usuario de Messenger accedes a los dos. Esto es importante, el uso, lo que, si las unificas, lo que prevalece es el usuario de Messenger. ¿Por qué? Porque el usuario de Messenger es también tu usuario para todos los servicios asociados de eh, de me, Microsoft. Me maría ya igual. sí me ahí atrás? parados atrás. El vídeo de me preocupa. Palmas, palmas. ¿Están escuchando? Okay, perfecto. ¿Están escuchando y aplaudiendo? ¿Habrá pasado ¿Habrá perdido algún niño? No ¿sí? sé. En la, como... como en la playa. Como en la playa, bueno. Bueno, así que nada, a partir de hoy... Me arremarí, entras a Messenger y qué pasa? Nada. Te dice, eh, loco, ocupate con el Skype. Listo, basta. Sí. A si, de vos hack... usa, sí. si vos usás... si sí, algún... yo le, le puedo decir a, a Microsoft, yo quiero Messenger. Sí. Puedo un recurso de amparo, por sí. ¿no? Sí. ¿Puedo mantener el Messenger? Por un tiempo. Por un tiempo hasta que me lo desconecte Sí. Yo. Bueno. Eh, si vos usás una de las tantas aplicaciones que hay en el mundo mundial para usar el servicio de Messenger sin usar el software de Microsoft, Ajá, eh, claro. alguno de esos de esos este... esos programas que unifican varias cuentas, claro, no me acuerdo la forma. ninguno, el, el Nimbus, el Nimbus, el Fring Trillian y hay, un, hay varios más que, que te permiten tener varios varias mensajeros cosas. Bueno, ahí va a seguir funcionando un tiempo y después eh, aparentemente lo van a ir dando de baja, pero lo que vas a hacer es unir, un, unir los, los contactos, usarlo, claro, incorporarles. Bueno, solamente para hinchar, hacen esto, ¿no? Sí, una estrategia millonaria ¿no? Pero uh, Sí Ponele que sí Bueno También novedades de Facebook Que presentaron algo Que se llama Home sí. eh, Que dicen que no es un teléfono Que parece que es un teléfono Y dicen que no van a tener el teléfono Pero todo parece indicar Que lo van a tener Es un teléfono Y no es un teléfono Es una interfase para teléfonos Que sí. muchos creen Que va a terminar siendo Un teléfono en algún momento Y es un teléfono O sea Ya hay un teléfono que se vende Que trae eso precargado Exactamente Ahora Entonces, Los, pero, y Facebook dice, no es mi teléfono, es un teléfono de es un HTC, HTC Es Que esto, que vos te podés bajar libremente Instalar en tu celular con Android Lo facebookeas al teléfono sí. ¿Lo, lo transformás en, una, en algo mucho más eh, Se incende con Facebook, digamos sí. Tiene un escritorio facebookeado Sí, de hecho, la idea es que cuando vos En eh, la pantalla de bloqueo Ahí ya vas viendo las fotos de tus amigos Lo que van publicando, qué sé yo Polémico Sí, todo lo que vos haces Lo, lo, lo mandás primero que nada a Facebook. No aquí... queda el escritorio disfrazado de Facebook, el escritorio del celular. En este claro, caso. Los contactos, pantalla, el tus contactos la... son los, que, los amigos en, en Facebook, la manera de mensajearte primordial es por el, el chat de Facebook. Todo lo que, lo que podés hacer con un teléfono normal, igual lo puedes hacer. Y si vos tenés un Samsung Galaxy S3 o S4, o un HTC One, One X o One X+, te lo puedes instalar a partir del 12 de abril, que es 8, 9, 10, 11, 12, el viernes. Yo estos los que lo puedo instalar entonces? Sí, el, a partir del viernes. Ni en, ni en. Entonces, vos te lo instalas y lo que haces eh, te impone la, la interfaz de Facebook, pero todo lo que tenías instalado y todas las funciones que tiene el teléfono, parece, siguen estando ahí. Lo que cambia es el, es el aspecto. El look and feel. El look and feel. Es la manera de interactuar. ¿Cómo ¿No lo vas a instalar? Ni apunta <risa> pistola, no. Pero bueno, ahí a ver, eh, Facebook tiene más de mil millones de usuarios en todo el mundo, la enorme mayoría, unos 600 millones, usan Facebook móvil, hay seguro 200 millones de usuarios muy activos que van a decir esta es la papa con chabón y lo van a instalar, De cajón. Y está muy bien que así sea. Eh, lo bueno de todo esto es que es voluntario. Digamos, si vos no, no sos un, un usuario de Facebook eh, tan tan asiduos, si es algo que no te interesa, no le das pelote Ni bola. Bueno, todo esto tiene que ver con eh, un, expandir la presencia que tiene Facebook en el mundo móvil. Eh, Facebook ya declaró que es una compañía, que se, se ve a sí misma como una compañía móvil y esta es una manera más de, eh, básicamente lo que logran con esto, porque esto es un dato importante, el, esta aplicación de Facebook Home va a tener avisos, va a tener publicidad. Entonces vos, así como vas a estar viendo tus fotos, las fotos de tus amigos te, meten, te a un inters, intersticial de publicidad como ya tenés en, el, en la aplicación de Facebook convencional exactamente venden ahí y ven sí. el negocio pasa por ahí pasa por ahí y los de Google están muy poco felices con esto porque les saca negocio a ellos Porque el negocio de Google es exactamente el mismo. Que vos veas publicidad en las aplicaciones, en las búsquedas... Bueno, por otro lado, el negocio también va porque Google le vende, le vende Android. Esto se hace sobre plataforma Android. No hay hay un acuerdo por otro lado, digamos. No, justamente. Como Android es gratis y Google te lo da gratis, vos no podés hacer nada. Pero no tiene, no debe haber una cosita ahí, no hay un... Eh, no, con un... Facebook no. ¿No? No. mira vos. Bueno. No, lo que sí tiene que suceder, perdóname, es que Google le aprueba a Facebook la aplicación. Cosa que ya está hecho obviamente. Cosa que evidentemente ya está hecha, pero... Eh, un billetín un billetín a la vez a la vez si sí, la aplicación de Facebook Home es más atractiva y si sí, eso hace que la gente se compre más teléfonos con, con que vengan con, con Facebook Home con como, como vienen solamente con Android para Google igual es negocio igual sigue siendo negocio porque todos los fabricantes que apoyan a Android Ganan más plata Quizá hay, hay, alguna, hay algo que se sentaron y dijeron Bueno, hacelo, pero hacelo con Android No me vengas después con Windows Phone No, Google, es, que es, con, es que es con el único que se puede hacer Porque los otros no te dejan meter manos eh, Los otros no te dejan meter manos Es el único que te permite hacer un cambio tan drástico de, de interfaz Por eso, todos los fabricantes que tienen un teléfono con Android Tienen una interfaz que es levemente diferente Claro Es común para todos, pero todos tienen un chistecito La toquetean un poco Claro, HTC y Samsung son los más, los más notorios Eso no se puede hacer en Windows Phone De hecho, todo el, uno de los problemas y una de las ventajas de Windows Phone es que como, el, es, como en el mundo de las PCs todas las PCs tienen la misma interfaz bueno, Exacto. con Windows Phone es lo mismo vos te compras un teléfono de Nokia, de HTC o de Samsung y el 99% del teléfono es idéntico en la, en la manera en que lo usas eh, y ni hablar de los verticales como Apple o BlackBerry que solamente lo tienen ellos bueno, vamos a una tanda fue sí. la Copa Davis? también no dijimos nada de la Copa Davis al final eh, sí. le ganó Francia la a 2 la Verlocura dice TN sí. recién, mm, raro Sí, la verdad eh, oscura, ¿no? La verdad oscura Bueno, eh, nada, contentos Sí, no vi ninguno ni de las partidos Yo vi todo bien Bueno, eh, jugó Boca también, empató sí. eh, River ganó River ganó, perdió, perdió Independiente el viernes pasado, en fin, el fútbol Bueno, vamos a una tanda, Yamila, ¿te parece? Argentinos Argentino se empató Argentinos se empató, dice, okay. bueno, Argentino se va a la beca, Dale, dale, va. vamos. listo, vamos a la. que un iPhone es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre Seguimos en Control Z recién nos comentaban vía Twitter que eh, estábamos hablando de Facebook Home dijimos que oficialmente iba a estar disponible a partir del 12 de abril Pero ya se filtró, ya nos pasaron el link que hemos tuiteado Por si alguno está muy desesperado y no puede esperar el viernes para bajarse el, la, la interfaz de Facebook Ah, ya está disponible está loco Bueno, controlzradio.com.ar es nuestro, nuestra página en internet Después del programa, al ratito nomás, vamos a poner todos los links en los temas de los que estamos hablando Vamos a subir el programa para que lo puedan escuchar, eh, etcétera, etcétera sí, Controlzradio.com.ar y también el Twitter ahí donde te mandaron, ¿cuál es? Control, la letra Z, radio. Bueno, perfecto. Bueno, hablamos hace un rato de consumo colaborativo. Un sí. término que empieza a sonar eh, cada vez con más, con más fuerza. Hay cada vez más, más, más opciones para, para hablar de este tema. Y Pero lo que queremos saber es qué es, ¿Qué es el, consum el consumo bueno, colaborativo. ¿Qué, qué mejor que hablar con Albert... Cañigeral, así es tu apellido, Albert. Sí, no me animo... Muy, muy bien pronunciado. Muy bien pronunciado. Bueno, Albert, como escucharán, es español. Sí. Es autor de consumocolaborativo.com. Así que si queremos hablar de consumo colaborativo, ¿qué mejor que hablar el con él? El hombre ideal. Bueno, Albert está visitando Argentina por varios motivos. Eh, es su referente del consumo colaborativo en, en español, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Es una tendencia que se da a nivel mundial. Va a haber un evento del que vamos a hablar eh, más adelante, el miércoles. ...que tiene que ver con este tema... ...pero bueno, empezó por el principio... ...nos contás un poco qué significa... ...buen día, gracias por la visita... ...buen día, buen día... ...bueno, contanos un poco qué... ...una rápida definición de consumo colaborativo... ...bueno, se trata de lo que has hecho toda, toda la vida... ...intercambiar, regalar, prestarnos cosas... ...pero gracias al uso de, de la tecnología... ...y las redes sociales... ...lo que antes hacíamos a nivel de amigos... ...y, y círculos familiares... ...una tribu de confianza... Uh -huh. ...pues este, el tamaño de este intercambio... ...la velocidad... ...se expande de manera, de manera exponencial... ...gracias al uso de la tecnología precisamente. Y es algo que se da en todo el mundo, digamos. Sí, pues está, se está celebrando en todo el mundo... El, ...la crisis está ayudando a que la gente... ...se esté planteando otras maneras de consumir... ...y, y también el, el desarrollo de las redes sociales... ...ha hecho que la gente esté habituada... ...a compartir con desconocidos... ...y bueno, sí, se está dando en alojamiento... ...en transporte, en intercambio de ropa... ...en finanzas, todos, todos los sectores... ...están viendo cómo la gente... Uh, se, se conecta directamente Para resolver los problemas Un poco lo comentabais La solidaridad Que ha habido estos días Después uh -huh. de, de, de la inundación Donde habéis comentado Que es la gente Que se ha organizado Pues ocurre lo mismo No solo para ayudar Sino para consumir También pues es una manera Más inteligente y más, y más eficiente De consumir Bueno el tema Acá lo vimos sí, Con el bueno. tema del truco Después de la crisis De hace más de 10 años Pero sin el soporte De redes sociales Bueno de hecho tenés, Está la gratisferia Que es, ¿no? uh -huh. es una, una feria Justamente claro. donde vos vas Y intercambias cosas sin, digamos, sin. Muy parecido a lo que pasó, lo que nos pasó a nosotros en ese momento, pero sin el componente 2.0, el componente virtual, o no, no estaba tan desarrollado, entonces era mucho más eh, cara a cara, digamos, sí. era un trueque, mucho más se jun juntarse en algún lugar para intercambiar, intercambiar uh, distintas cosas. Sí. Y también eh, tiene que ver con esos servicios de compartir un taxi o un auto, uh -huh. encontrar un lugar de hospedaje que no sea un un hotel digamos no Tiene sí y hay hay versiones hay una hay un abanico amplio de opciones desde servicios completam completamente gratuitos como puede ser la gratiferia o en el caso del alojamiento el couchsurfing Ajá. o versiones de pago del mismo servicio como en el caso del alojamiento es Airbnb que es como uh -huh. el el ejemplo es más es el modelo no es sí. el modelo a seguir mucha gente habla del consumo Yo tengo Airbnb para para distintos segmentos el pero... Airbnb le contamos a la gente que no sabe es una es un es un sitio Es como un gran mercado de alojamiento eh, temporario en general, de poco, de poca, de poco tiempo. Bueno, sí, sí depende, que en general es de poco tiempo. Sí, donde gente ofrece, eh, me queda libre mi casa o me voy de vacaciones a, y me queda libre mi casa, entonces la alquilo por bueno, tantos alo días. Al alojamiento informal, digamos, no informal porque... No por el... medio de los hoteles, digamos, claro, por las claro. cadenas hoteleras. Es directamente y se, y se negocia de, de, de usuario a usuario, digamos, de dueño de lugar a agente estaba mirando eh, ayer, en hay más de mil of ofertas de, de alojamiento en Argentina en, eh, en Airbnb. En, en España, por ejemplo, ahí tienen oficina en Barcelona y tienen unos 25 o 27 mil alojamientos claro. en, en, toda, en, en todo el país, sobre todo en la costa y zonas, zonas turísticas, y sacaron una nota de prensa hace cosa de medio año, de septiembre de 2011 a septiembre de 2012, transaccionaron 35 millones de euros en España. Ah, es decir, es decir bastante, hubo, hubo bastante negocio a nivel, solo, solo a nivel de y, España, no a nivel del resto del mundo que están presentes en casi todo el mundo. Y contanos un poco qué, qué ves en, en Argentina. ¿Qué hay alguna iniciativa que, que, que, bueno, obviamente vos estarás en contacto con, mm. con todo esta, este ecosistema de, de, de intercambio? ¿Qué, qué empresa te, te llamó la atención o te parece interés, qué modelo te parece interesante que se está replicando ahora en Argentina? Bueno, en uh, la mayoría de mercados uh, se inicia por la movilidad. Es decir, la, la, nos movemos de una manera muy ineficiente. Uh, tenemos un montón de, de coches, de carros parados todo el 95 por ciento del tiempo el, el coche está detenido, aparcado en, en la calle y no se usa o incluso cuando nos desplazamos vamos con tres o tres asientos vacíos habitualmente solo un pasajero pues hay varias iniciativas sea por rellenar estos Estos asientos vacíos, aquí, aquí tenéis, por ejemplo, en Camello o Syncropool que son modalidades distintas donde puedes publicar para viajes compartir la... para compartir los asientos vacíos de tu coche uh -huh. sí, en, un, en un trayecto que hagas de manera puntual o, o regular. O aquí en Argentina aún no será, será en Chile, por ejemplo, es el alquiler de coche entre particulares. Ese coche que yo no uso durante toda la semana, o, o al revés, no lo uso durante el fin de semana, lo puedo facilitarlo con, con seguros, con plataforma de pagos con confianza porque con la tecnología no es un desconocido sino tengo un perfil sé quién me va a alquilar el coche pues le puedo alquilar a otra persona este es un, un, un la movilidad empieza, habitualmente es el primer sector y el crowdfunding pues aquí hay, por ejemplo ideame que, uh -huh, es, sí. que es muy conocida vamos es, una es nota, es referente, a la gente claro. un rato para completar esto pues eh, es, es uno de los ejemplos también más, más conocidos y, y se está expandiendo bueno por toda por toda América Latina adquirido algunos otros crowdfundings en otros países bueno entonces movilidad alojamiento y mm. Eh, y finanzas y, y y finanzas digamos financiar entre muchas personas un proyecto determinado uh -huh. y, y ¿qué otra, en qué otro en qué otro segmento ves que, que tiene que tiene perspectiva de crecimiento en, en el caso de España, por ejemplo se está dando a un subsegmento que está creciendo mucho es el intercambio de ropa de bebés uh, uh, porque son ítems que son caros, que, que sí, tienen un claro. coste elevado y se usan durante muy poco tiempo, uh -huh. es decir, este tipo de ítems so es lo que es más uh, proclive a, a prestarse, a intercambiarse sí, general, la, la, esa, ese tipo de, de, la ropa de documentaria una, muy, se usa muy, muy, muy, y, no, y no alcanza ni siquiera uh, a... Y lo que comentaba, nuevamente, se hace son familia y amigos, claro. pero, pero bueno, si se puede ampliar el círculo mediante la tecnología, pues Son, son iniciativas, en España han salido como 5 o 6 en pocos, en pocos meses, por ejemplo. Es un segmento que está creciendo. ¿Y cuál te parece que es el, el atractivo para la gente de, de este tipo de, de, de movida? La, la, la motivación principal hay estudios que demuestran que es económica es decir la, estamos hablando de un cambio de un cambio de comportamiento y para incentivar ese cambio de comportamiento es una la, tendencia de consumo diferente totalmente uh, distinta sí pero aún como muchos de ellos son servicios de pago consigo uh, ese servicio ese bien de una manera más económica de lo que le haría por ejemplo el alojamiento habitualmente en Airbnb es algo más económica económico que, que hacerlo por un hotel Y esa es la motivación inicial. La gente, una vez la gente lo ha probado cinco o seis veces, descubre la, el beneficio social, el beneficio de conocer a gente uh, que piensa como ellos uh -huh. y un consumo más humano, un consumo a pequeña escala, que ya no estás tratando con una cadena de hoteles. Bueno, uh... el, eliminas intermediarios hmm. muchos, digamos. Y, uh, pero eso es muy difícil de explicar, uh, eso se tiene que experimentar. Por lo que se explica, lo que, lo, que, lo que atrae a la gente es el ahorro. Claro. En, en, en la claro. mayoría de casos No digo todo el mundo Pero el 90 y pico por ciento de casos Es el ahorro Y a partir de ahí Se va descubriendo Los beneficios secundarios Que tiene eso Y también la gente Se siente inteligente Porque consume de una manera Más, más eficiente y, más, y, bueno, y de manera más económica Y uno empieza a explicar A sus amigos Y conocidos Y es, se está expandiendo De una manera muy, muy, muy viral También por eso Porque me siento Como un consumidor inteligente Bueno, también y... Yo leía, eh, leía los comentarios De los sitios de, de alojamiento Y eran todos Nos atendieron muy bien, nos ayudaron a, a nos recomendaron dónde ir. Sí, Hay, claro. como decías, una cosa más de, de relación muy directa entre la persona que, por ejemplo, eh, alquila una habitación o un departamento o, un, o bueno, lo que sea, y la persona que lo, y, y ese huésped que, que, utiliza, que utiliza el servicio. Y ahí es donde me parece que entra otro, eh, otra, otra faceta a esto, que es, eh, digamos, la... La, la confianza que genera esa, esa persona que alquila ¿no? la, la reputación, que es algo que se habla mucho en, en, en tema de redes sociales Es, Totalmente. bueno, la, esa persona recomendada Que tiene eh, un montón de votos positivos o De, de acuerdo al, al sistema de reputación que tenga la página Digamos, eh, gana porque la persona nueva que, que accede a la plataforma la ah, bueno, esta persona tiene, tiene tantos likes Por decirlo de una, una manera que, que por ahí todos conocen Y, y es más fácil, digamos la reputación hace que esa persona tenga manejo es, es, es clave, es decir, el factor clave para cualquiera de estos servicios que van entre personas y desconocidos es poder generar esta confianza y a base de la reputación, la tecnología eh, es lo que lo permite. Uh, para, la gente, para que la gente lo entienda es el modelo eBay de las estrellitas uh -huh. de soy un super vendedor sí, claro. sí. pues ese modelo aplicado a tener la fotografía que ya da confianza a validar el email te mandan un email donde tú tienes que poner un código te mandan un SMS por tanto vas añadiendo primero una identidad digital verificada eso es un primer paso y un segundo paso ver la, cara, le le la es, cara sabes quién es sabes que esa persona pues ha respondido al teléfono eso es un primer un primer elemento y el segundo es tener el histórico lo que comentabas no el histórico de acciones en ese servicio el alojamiento transporte el que sea ver cómo esa persona ha actuado en el pasado y estos factores, uh, hay un estudio por ejemplo de un, de un sistema de carpooling en, en Francia se llama BlaBlaCar hice un estudio justo sobre eso y demostraron o concluyeron que con estos elementos, con un perfil digital completo la gente genera más confianza que con un vecino con el que has compartido escalera uh, durante años pero que realmente no sabes quién es claro. Uh, e, e, alegaron, y claro, estamos hablando de que con la tecnología se puede generar confianza en, en sitios donde era antes era imposible y esta confianza puede generar espacios de colaboración que no está, estamos empezando a ver, no sabemos qué va a ocurrir cuando estamos viendo que entre desconocidos podemos hacer muchas cosas. Bien, bien. Bueno... Además, perdóname, tiene sí. esta cosa de vos estás lidiando con una persona y no con una empresa, ¿no? Entonces, digamos, independientemente del, de la experiencia que termines teniendo, no es lo mismo decir, bueno, sí, yo lo alquilé a... Hablé con un empleado sí, sí. de una empresa que, digamos, puede estar interesado en dar un buen servicio o no respecto de... Fui directamente al dueño, ¿no? Estás siempre hablando con el dueño. Sí, cuando a, a, alquilas un, un carro en, un, en una gran multinacional, pues realmente no, no tienes ese sentimiento hacia el coche. En cambio, ahora cuando alquilas el, el coche al vecino, claro, lo vas sí, sí. a devolver limpio, cuidado, con, es, es decir, tiene otros datos, porque probablemente lo querrás alquilar de aquí un mes, un mes y medio, quieres volver que esa, que esa persona vuelva a dejarte el coche, alquilártelo. Por tanto, hay un trato sí mucho más, mucho más cuidadoso. Bueno, toda esta comunidad de, de, economía, de economía colaborativa va a ser un evento el miércoles. Hmm. Eh, yeah. Contaros un poco que, de qué se trata, cómo es, así invitamos a la gente que nos está escuchando. Se llama WeShare, eh, que se va a hacer el, el miércoles 10 de abril, pasado mañana. Exacto. Sí, lo hacemos aquí también en, en Palermo Sojo, en, en Área 3, un espacio de coworking, que es otra de las movilidades, que es compartir oficina. Sí. Está en Malabia. Ma Malabia y Costa Rica, más o menos, mm. por ahí. Sí, sí. arriba del Starbucks. Claro. Por ahí, sí. más o menos, más o menos. Por y y Malabia Costa Rica, eh, creo que es al, mil no, al 1900. No Malabia, ahora, ahora vamos a poner el, en controlzradio.com.ar la dirección, la dirección exacta. Hay un local de Adidas, un Starbucks y arriba está Área 3. Pues bueno, sí. contanos este evento, que es, una, es un evento que se hace en España, en Francia. Antes comentabas el blog de Consumo Colaborativo.com, pues hay blogs similares en francés, en italiano, en alemán, y todos estos bloggers y mucha más gente interesada, desde diseñadores, periodistas, uh, abogados, que, le, que creen que la economía colaborativa es, es una economía que debe, debe tomar mayor parte en, en, en la economía del futuro, pues nos agrupamos bajo un colectivo que se llama WeShare, We en francés o WeShare uh -huh. en inglés.net. ...y se van organizando eventos por todo el mundo... ...para que las comunidades de las ciudades... ...también se trabaje a nivel de ciudad... ...que es donde realmente hay la red fuerte, no a nivel de país... ...es decir, trabajamos con comunidades a nivel de ciudad... Yo, por ejemplo, trabajo desde Barcelona, dinamizando la comunidad de Barcelona, y ahora estoy ayudando a empezar a dinamizar la comunidad, sobre todo de emprendedores, que toda la gente que está trabajando en, esto, en este ámbito se conozca entre ellos, se pueden ayudar y se sientan parte del movimiento, que siempre, siempre ayuda. Y lo que hacemos pues, es simplemente eso, hacemos una pequeña presentación de, de, lo que es, de lo que es WeShare y habrá luego lo que se llama un pitch startup. Es, durante dos minutos las startups van a poder hablar sobre su proyecto y, y luego simplemente pues, un poco de, de networking para que se vayan conociendo Y después de esto, habitualmente, lo que hacemos es abrir un grupo, un grupo en Facebook donde la gente puede seguir la interacción uh, online, ¿no? Es decir, la, para, para crear comunidad es necesario este tipo de eventos offline, en, en, uh, fuera de, fuera de uh, Away From Keyboard, como dicen los de, los de, de, de Pirate Day. De pues, pues hay que salir de ahí y encontrarse. Y, pero luego eso a, a facilita a, a que los grupos Facebook sean muy dinámicos y la gente intercambia información, dudas, este tipo de cosas. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la visita. ¿eh? No, vamos a seguir charlando. Pues el, el programa que viene vamos a contar cómo fue el, el evento y vamos a tratar de darnos una vuelta para para estar ahí y ver cómo se mueve esta este ecosistema de de, de economía colaborativa. Bueno, Albert, muchas gracias por la visita. Gracias, Era vosotros. Albert Cañegeral de ConsumoColaborativo.com. Sí. Vamos a una tanda, a tanda y, y ya volvemos. Quédate porque ya viene más Control Z. Estás escuchando Control Z. Seguimos. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestro blog o si no, Control, la letra Z Radio es nuestro usuario de Twitter donde nos pueden dejar comentarios. Eh, No sé, no putear Ya, claro, lo que quieras Bueno, eh, el que se yo es el desesperanzador sí, porque, alzador, No, no me todo. quedé pensando no, ¿Qué les puedo decir que ¿Qué? no le hayamos dicho nada? Están los programas anteriores, están en los links a las notas que contamos bueno, Pucho... fo Fotos de Sebastián Sí, escuchamos a Fran Ferdinand eh, Le vamos a agradecer a la gente de Movistar Que me invitó a saludar a la Fran Ferdinand ¿A vos no te invitaron? No Y también le vamos a saludar a ah, Natalia Que ha sido su cumpleaños a Natalia su eh. Eh, cumpleaños Natalia. ¿Cuántos años cumpliste? 18, tío, cumplido 23, dice. Un perfecto. Qué bien. Increíble. Ni, ni lo tuvieron que decir. Eh... Bueno, seguimos con consumo Colaborativo. Dale. Bueno, esta vez lo, eh, re, cuando hablábamos recién con Albert, de, eh, él nombró a, a Ideame y justo teníamos una nota pactada para seguir con este tema del, de la colaboración con eh, Pia Judice, que es jefa de Alianza y Call Hunter de Ideame. ¿Está bien lo que dije, Pia? ¿Ese es tu cargo oficial? Mm. Buen día. A ver, en realidad eh, dentro de idea me soy directora de comunicación y proyectos y cool hunter es otra cosa aparte ah, pero mira bueno, vos. hago ah. un poco de cool hunting dentro de ideame ah, también es con, es tu con otra faceta. proyectos tu otra faceta me parece bueno perfecto bueno exactamente bueno después te vamos a preguntar un poco algo de, de cool hunting a ver que, a ver cómo viene la mano pero hablemos primero de de idea me eh, es ideame creo que ya lo hemos lo hemos contado acá sí, es, eh, es un es un site que tiene cuánto dos años ya ¿Como proyecto? Hola. ¿Me escuchas? ¿Qué, qué tiene Ahora sí, uy, justo se tiene y ahí me, se me había... ¿Unos, años, unos años. ¿Dos años? ¿Dos años? Tiene un año y medio. Ah, mira este año en agosto cumplimos dos años. Qué Bueno, sí. bueno resumimos año... qué es Ideame. Ideame es una plataforma de financiamiento colectivo, es una página de internet, como bien dijiste, que lo que hace es juntar proyectos que, que son de creadores, de emprendedores que tienen ideas y que necesitan básicamente recursos económicos para poder hacerlas realidad necesitan dinero y necesitan además difusión de esas ideas, entonces las suben a nuestra plataforma que es idea.me y por otro lado tenés colaboradores, tenés productores que son personas que están eh, con ganas de apoyar ciertas causas, ciertos proyectos, comprar recompensas que en otros lugares no, no encuentran o no suelen encontrar y ahí es cuando entonces se encuentran esos emprendedores con los colaboradores eh, se genera se empieza a generar este vínculo y el emprendedor puede llevar adelante su proyecto gracias a, al financiamiento de mucha gente o sea es mucha gente financiando un proyecto que está publicado en la página y que por algún motivo les gustó digamos ah mira qué buena iniciativa ayudo con, ayudo con tanto y así entre muchos concretan una iniciativa exactamente es una una manera digamos no tradicional si querés de, de financiar tu proyecto tu emprendimiento tu idea, digamos, lo que quieras a través de, este, del aporte de mucha gente, que aporta pequeñas sumas de dinero y grandes sumas de dinero, digamos, podés aportar desde 20 pesos, por ejemplo, en adelante. Eh, ¿Sí? esa, es, esa es como, digamos, la, la, la suma mínima que podés aportar. Y lo interesante es que tenés como distintos rangos de, de recompensas, que generalmente las recompensas tienen que ver con el producto que este emprendedor tenga en mente, de desarrollar. Tiene que ver con experiencias de consumo, tiene que ver con, con, no sé, con algo que por ahí es más como, bueno, un recuerdo, un correo electrónico, una foto autografiada. Dependiendo del proyecto tiene que ver la recompensa, ¿no? Ok. Y um, en, los, lo, en, en el resto del mundo, al menos, muchos de los, de los proyectos de financiamiento colectivo tienen que ver con, eh, no sé si, digamos, no, no, no digo todos, pero sí unos cuantos con hardware y con... Productos que se que se construyen a partir de justamente la la inversión inicial de un montón de, de usuarios. Eh, Eso se está se está viendo también en en el resto del mundo, ¿Se está viendo en, en IDEAME, ¿o hay una una diferencia de no sé de de, de tipo de proyectos que se que se ponen en, práctica, en marcha? que a nivel mundial los proyectos que más se conocen que más dinero han recaudado sobre todo en plataformas como kickstarter son proyectos que tienen que ver con software hardware desarrollo de tecnología juegos y demás que son los proyectos que más dinero recaudan y por eso son como los más este, reconocidos o los que nosotros pensamos que uy, hay un montón de proyectos de tecnología y porque además Este, surgen en Estados Unidos claro. De todas maneras lo que pasa acá en Argentina Y en Latinoamérica en general Es que tecnología no es La categoría más fuerte para nosotros okay. Sobre todo hablando de Argentina En Chile sí es la categoría, una de las categorías más, más importantes Pero acá en Argentina Son tres categorías las, las más fuertes Que tenemos Por un lado la categoría editorial ¿no? Gente que quiere financiar sus libros Por otro lado la categoría música Gente que quiere financiar discos o sus videos y demás. Sí. Y en tercer lugar, la categoría de cine y video. Esa es la tercera categoría más este, fuerte. Eh, o sea, hacer tu, digamos, hacer tu película con el apoyo tu voz, de. Hacer tu película, tu exactamente. O y sea, viene por, por el lado de... más, más cultural. Más digamos. cultural claro. Por acá viene exacto. Viene el lado más cultural, que se ve que es el lado que, que más financiamiento necesita. Y por otro lado, siempre cuando la idea me surge hace un año y medio se posiciona también un poco en la industria más cultural y creativa. Okay. Lo cual no quiere decir que no aceptemos los proyectos, al contrario. Eh, los aceptamos y los queremos dentro de la plataforma. Bueno, que... Pia, te quería preguntar dos cosas. Decime, sí. eh, ¿qué proyectos así eh, emblemáticos se, se, se concretaron? Contanos de dos o tres proyectos que se hayan concretado. Y decinos ahora dos o tres proyectos que estén publicados en el sitio. Mirá, Con respecto a proyectos emblemáticos, el que más difusión tuvo y, y que fue bastante interesante, que fue hace ya un año, fue el de Alfredo Casero. Uh -huh. La película de Casero. Exacto, la película de Alfredo, el 3 de movie, que todavía está en producción, digamos, todavía no se están entregando todas las recompensas porque Alfredo sigue buscando financiamiento por otras vías y, y sigue produciendo su película. Ese fue el proyecto más emblemático porque juntó bastante dinero, juntó cerca de mil pesos, lo cual, para, o sea, la verdad yo fue un proyecto bastante grande, pensando que nosotros teníamos pocos meses de, de, de, de existir, digamos. Ese fue como uno de los, de los proyectos más, más importantes. Después tuvimos eh, Pablo Garber, que juntó mil dólares, y fue para hacer un libro, que ya le tenemos ahora con nosotros el libro, y el 4 de mayo se está presentando. Ese fue como otro proyecto bastante emblemático Después teníamos otro que era de Parallel World Que Parallel son este, Son tres cómics, cuatro cómicos Que tienen un programa vía Ustream Gratuito para la gente Los miércoles y los domingos Y necesitaban plata para O sea, plata, plata para comprar sus equipos uh -huh. Y ellos la verdad que tuvieron muchos colaboradores Tuvieron 250 personas que que son seguidores, que les gusta lo que hacen los miércoles y los domingos vía Ustream y que querían que el programa pueda seguir y entendían que necesitaban esos equipos, que era computadora, consola de sonido, micrófonos y demás para, claro. para poder continuar brindando, digamos, ese servicio, si querés, entre comillas, okay. o, o el entretenimiento, mejor dicho. Ese todo... fue otro proyecto bastante emblemático por cantidad de colaboradores. claro, claro. Y todos los proyectos. Eh reciben reciben colaboradores todos los proyectos logran tener gente gente que los apoye mira obviamente no todos los proyectos eh, terminan siendo exitosos A, hasta ahora tenemos 186 proyectos exitosos eh, en este primer año y medio estamos hablando de no solamente Argentina sino también de Brasil de Chile de México eh, y de Uruguay uh -huh. igual la, la mayor cantidad de proyectos exitosos son son de acá de, de Argentina pero sí, digamos, todos los, todos los proyectos tienen colaboradores. Igual nos ha pasado con pues, un montón de proyectos que no han tenido colaboradores, que ni una persona les ha, les ha aportado dinero. ¿Los contás ahora que trabajo, hay ¿no? en la plataforma, más o menos? Ahora hay un proyecto que me gustaría muchísimo difundir, que es, o sea, la realidad es que no es convencional, es un proyecto de un techo para mi país. Obviamente todos estamos en tema de lo que pasó en, en, en, de las inundaciones y, y básicamente y puntualmente en la ciudad de La Plata. Por eso es que nos conectamos con distintas fundaciones para ofrecerles nuestra plataforma, eh, obviamente sin cargo, y además conseguimos que, que los métodos de pago, en este caso Paypal y Mercado Pago, también donen sus comisiones y poner la plataforma para que eh, se pueda juntar dinero para los damnificados de otra manera, porque lo que veníamos viendo en las redes sociales es que había un montón de gente que por ahí no, se podía, no podía ser voluntario, no, tenía, no podía acercarse para donar, o, o no, no tenía como la posibilidad, y que preguntaba si se, ponía, si se podía donar plata a través de Internet, y por eso es que pusimos la plataforma a disposición de, de, de las fundaciones que lo, lo quieran, Y ahora tenemos un proyecto, queramos tener después otro de Fundación Sí, el primero es Desecho, y lo pueden ver hoy entrando a idea.me, que pueden donar desde 20 pesos eh, para los damnificados de la plata, para construir viviendas eh, en la plata, y, y digamos, es un proyecto convencional y esto me gusta destacarlo porque... La realidad es que en todos los proyectos vos tenés una recompensa que te llevas a cambio y de eso se trata el financiamiento colectivo. ¿En, en este, Entonces, por ejemplo, qué es? Vos eh, hace un rato en dijiste en entregar caso, recompensas y te quería preguntar a qué te referías con eso. Eh, en este caso puntual, en este proyecto que es Ayudemos Todos a la Plata, no van a tener una recompensa a cambio, claro. es simplemente una donación. Claro. ¿sí? La gente dona desde 20 pesos que paga con tarjetas de crédito o a través de pago fácil. Y no, generalmente vos si te llevas una recompensa que puede estar desde un saludo a través de las redes sociales, un correo electrónico, una foto de, no sé, todos los voluntarios de peso este, construyendo las casas con la gente en La Plata, por ejemplo, te estoy dando ejemplos que se me van ocurriendo. Sí, sí claro. este, Ser voluntario por un día puede ser otra recompensa, que tiene que ver más con la experiencia, digamos, y todas las... La, los proyectos de las ONG van, van como por ese lado, recompensas que no son materiales, sino que tienen que ver más con lo mental. Eh, puntualmente hablando de ONG, pues yo quisiera tener un libro mío, bueno, puedo darte desde escritos de mi libro, te puedo este, participar del brainstorming para no sé, ver cómo se va a llamar mi libro, te puedo pasar, eh, te puedo darle como recompensas de dibujos que haya hecho... Sí, sí, distintos eh, niveles de, de beneficios para, para la persona que, que distintos ayuda. niveles de beneficios Exactamente, este es un caso atípico dentro de la plataforma, es el primer caso que tenemos, lo subimos el proyecto el sábado a la noche, eh, llama un 10% y, y bueno, lo, lo, lo subimos porque entendíamos y de hecho varios colegas de ustedes, varios periodistas nos mandaban pre correos preguntándonos qué onda, dame, y, tiene y, y algún proyecto podemos apoyar de alguna manera lo que está pasando y bueno, y ahí fue cuando empezamos a conectar con distintas ONGs, de hecho fue como la, la más este, la más rápida para poder subir su proyecto uh -huh. y nada, y esperamos poder subir o, o sea, poder colaborar con otras ONGs que que quieran difundir también sus proyectos y que tengan otra manera de juntar dinero. Bueno, Pia, muchas gracias por la, por la comunicación. Por favor. Muchas gracias a ustedes por, por ayudarnos a difundir. Un beso grande. te mandamos un beso. Era Pia Júdice de Ideam. De ahí volvemos. 93.9 das is stichando control z Seguimos, recuerden www.zradio.com.ar Para este programa que ya se está terminando Y que comenzará de nuevo el lunes que viene a las 10 de la mañana No sin que antes les digamos que Si ustedes son usuarios de Sony Playstation La Playstation Store eh, ya está disponible en la Argentina Es, mmm, digamos, un, un, un servicio eh, No es una tienda físicamente Sino que es un servicio donde vos te conectas Y además de jugar con gente de todo de todo el mundo tenés puedes eh, comprar cosas puedes comprar cosas están todos a los a las iba a decir la, eh, a los insultos porque sí. está, todo caro, está todo muy caro está todo muy caro está bueno en dólares tenés que tener tarjeta internacional está bien, está bien. bueno la verdad que siempre decís... bueno por qué no están los servicios eh, los servicios así online de muchas de muchas de muchos, de muchos de muchos programas de muchas de muchos servicios Y es porque se complica argentinizarlos. bueno ahora hicieron uno y bueno tener en dólares y con tarjeta qué sí, va igual. a ser igual vos lo querés usar, garpa. Garpa. Si no, no lo usas. Bueno, amigos, nos vamos. Sí. Hasta el lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Control Z. Chau. Adiós. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar